Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno. Eh, inicio de ciclo lectivo en las universidades nacionales y la docencia universitaria, ¿cómo está? ¿Cómo se prepara? Eh, sé que hay un tema salarial de... Bueno, producto de la inflación que tenemos en el país, eh, pero ¿cómo están, eh, Francisca? A ver, contanos. Sí, hay un tema salarial pendiente que es eh, la paritaria 2022, eh, que se tiene que reunir... Eh, ya ayer se conoció el, el índice de inflación de, de enero, por lo tanto tiene que reunirse ahora en estos días para poder corregir eh, los puntos que, que hacen falta y una nueva paritaria para el 2023 con una pretensión de hecho, de hecho salarial del 60% que ha puesto el Ministerio de Economía con una inflación proyectada que ya está por encima del 90%, con lo cual... Eh, en ese sentido, el salario de la docencia universitaria y preuniversitaria, eh, la situación del salario es grave. No. Hemos quedado en el 2022, mes a mes, más allá porque se juega mucho con los porcentajes finales, ¿no? sí Si fue 94.8 y quedaste en 94, si doy 3 puntos entonces la supero a la inflación, pero el mayor problema es eh, el desfasaje y el, la pérdida de poder adquisitivo que se sufre mes a mes. Digo, no en el porcentaje final, sino lo que venimos sufriendo mes a mes, que por lo menos durante el 2022, eh, en, ningún, en ninguno de los meses, nuestro salario le ganó a la inflación. Claro, llega tarde el aumento. Eh, vos ya, su tarde claro, el aumento. ya sufriste eh, toda la inflación y cuando te dan el aumento eh, es tarde. Tal cual, claro. a tal punto que hemos hecho un cálculo que la pérdida ha sido prácticamente de un salario en este año. Mira. Para cualquier cargo, cualquier dedicación, cualquier docente a lo largo de la paritaria 2022 ha perdido alrededor de un salario, porque no es lo mismo una paritaria o un año que termina con el 50 de inflación el 30 que uno que termina con casi el 100 de inflación eso es clarísimo sí, sí, sí. Entonces, y, bueno, y, Francisca es y cómo, cómo se puede corregir esto eh, dando más aumentos y, me imagino dando más aumentos sí. tal vez más seguidos o sea eh, pudiendo eh, uno qué es lo que piensa enseguida la cláusula gatillo sí esa, esa actualización inmediata sin mediar ninguna reunión eh, subió el 3%, mínimamente me das el 3%. Llega un mes después, pero llega en el momento. Digo, claro. no, no tenemos que esperar un, un trimestre, un seis meses. Uh -huh. eh, o la otra posibilidad es esta trimestralización, pero que de alguna manera la trimestralización sea acumulativa. Es decir, que no se... Porque digo, todos los argumentos que hemos tenido, todas las recomposiciones uh -huh. que hemos tenido en el 2022... Incluso la que vamos a cobrar en abril, es decir, la de marzo del 2023, es con los salarios del 2022. Ah, claro. No sé sí, si se entiende. Sí, sí. La inflación sí. acumula, mm. ¿sí? La inflación acumula, nuestro salario no. Entonces, es una carrera, ya ni siquiera en la escalera, ¿viste? Esa imagen de eh, la... la los salarios van por la escalera y la inflación por sí, el ascensor, ya ni claro. esa imagen ya no nos alcanza. Sí, acá en la provincia se, eh, al, a los estatales se le mejoró un poco eso porque antes se tomaba esto que decís vos, con el salario acá por ejemplo, de enero, de enero a enero uh -huh. tiene la paritaria. Y el año uh -huh. pasado se cambió y se pasó, de, se empezó a tomar, después que pasó la mitad del año, se empezó a tomar de junio. Eh, entonces, se, me claro, se mejoró un poco lo mismo. Eh, con... En el 2021 pasó eso. Ah, en la segunda parte del año... Era sobre los aumentos anteriores. Entonces, claro. eh, recuperas algo más de salario. Sí, hay sí. una manera, hay una. una eh, pseudo acumulativo sería, uh -huh. porque no es, eh, no es real, uh -huh. porque no vas al. Eh, digo, no vas a. Eh, no, no, no te alcanza igual a la inflación, uh -huh. pero algo más recuperas de salario. Claro, o, sí. eh, en, este, en este momento. Eh, Con, la, con este modo de paritar, eh, vemos eso, digo, el, el, el ahorro si se quiere mirar desde el lado del gobierno y el, la mano en el bolsillo desde nuestro lado mm. es muy importante y eso agrava la situación, obviamente. Mm. Eh... No, y no tuvimos, digo, y lo otro, no tuvimos bono al final del año pasado. Ah, no, no tuvimos una oh. suma fija que compensara de alguna manera esa pérdida, digo, tuvieron los compañeros no docentes por el día del no docente o por la razón que fuere sí. tuvieron bonos estatales eh, sí, privados también sí. privados sí, sí, en sí. las provincias yo soy de la provincia de Mendoza acá también han recibido un bono estatal eh, porque eso compensa de alguna manera uh -huh. la pérdida no, no es que la recuperes pero compensas bueno también quedamos fuera de, de un bono con esta eh, argumentación de que los salarios de la docencia eh, son buenos claro. eh, la verdad que, que nos maltratan, si vamos a decirlo nos maltratan eh, Francisca, ¿qué puede pasar eh, si, bueno, si no se convoca la paritaria y si no hay eh, arreglo antes de bueno, porque ya están por arrancar la, las clases eh. bueno, en sí, algunas ya es, sí. en algunas ya han arrancado Sí. sí. Eh, y lo que, hemos, lo, lo que hemos planteado es que eh, Va a ser, eh, no va a haber normalidad en el inicio de las clases. Mm. Eh, digo, es, muy ra es muy difícil en las universidades porque, como vos decís, universidades que ya han arrancado, sí. las clases no comenzamos todos y todas en una fecha mm. eh, determinada, incluso las escuelas, la Pampa tiene un colegio, la universidad, que seguramente no tiene el inicio de clases eh, igual que en otras universidades, porque como no se ajustan a los calendarios eh, de nación o de los provinciales, que son más unificados. Entonces, bueno, por eso el este, viernes 17 de febrero se reúne el plenario de secretarías generales y ahí se va a definir una fecha de congreso nuestro de la federación, que es el que verá la situación en la que, en la que nos encontramos los, los primeros días de marzo. La Bien. primera semana de marzo. Bien, lo van a analizar. Eh, y lo que sí hemos dicho es que, si para esa fecha no hay, no hay respuestas, esto, ¿no? El inicio o una fecha de cese de actividades en las universidades que se evaluará cuál es la, la duración. De esa medida, ¿no? Claro. Eh, aprovecho y te consulto, porque han salido en los últimos sí. días con un pronunciamiento ¿eh? desde la Conado Histórica sí. por el tema del potenciar trabajo y los que se han dado de baja de forma arbitraria, uh -huh. ¿eh? Eh, unos 160.000 uh -huh. planes. Eh, a ver, uh -huh. contanos. Y Eso va en el mismo sentido que pasa con nuestros salarios. En nuestra declaración, en el, en el primer párrafo, muy escueto lo, lo, lo ponemos. Eh, el, el gobierno debe cumplir con eh, los acuerdos con el fondo. Una de las medidas que, con las que debe cumplir, o una de las metas con las que debe cumplir, es la reducción del déficit fiscal. Bueno, nuestros salarios, eh, el de jubilados, jubiladas, y los, los planes entran de, dentro de esa reducción del déficit fiscal. Por lo tanto... Eh, el dar de baja a los a los potencial trabajo o reducir a la mitad otros planes digo planes que son realmente exiguos no no no es uno, un, una familia o una persona no puede vivir con con, con lo que cobra en un plan eh, está enmarcado dentro de esa de esta política que es más hoy hemos estamos sobre sobre pagando la deuda digo, hemos, hemos generado más eh, eh, pago del que deberíamos. Bueno, nosotros entramos dentro de ese déficit, esa reducción del déficit fiscal y los planes potencial trabajo también, como fue también lo que las universidades fueran auditoras de los planes, claro, de estos, sí. de estos potencial trabajo que no es más que un salario solidario, sí, mm. un salario universal solidario, que como todo hay que auditarlo, es mm. así. Quienes somos asalariados, asalariadas, tenemos, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones para cumplir. Si no las cumplimos, tenemos, que, tenemos determinadas sanciones por no cumplir con esas obligaciones. Bueno, eh, hay, se, a, se debe hacer una auditoría, pero para eso está el, el gobierno que, o un ministerio y no debe valerse de auditorías externas, digo, poner en otro lado el foco. Eh, digo, básicamente esto es una mirada eh, sobre la sobre la parte una parte de la sociedad que es la la más vulnerada no solo vulnerable sino vulnerada eh, y que se se busquen otras medidas eh, que no sea siempre eh, el golpe sobre la clase trabajadora no Bien, Francisca, estaremos atentos y atentas acá desde Quermes a lo que ocurra en el plenario eh, del viernes, y más vale, lo estaremos informando. Eh, no sé si quedó algo que nos quieras contar, si no, gracias. No, no, eh, a ustedes muchísimas gracias, Pablo, porque la verdad siempre se comunican con nosotros, con nosotras, así que agradecerles profundamente eh, la posibilidad de comunicarnos con la audiencia de La Pampa.